Buen día Pepe y las radios de Farco. Desde Santiago del Estero, informamos cómo sigue la lucha campesina en contra de las fumigaciones con agro tóxicos. Una manera de hacerlo en Santiago del Estero es a través del arte. Escuchamos al padre Rubén Lazaga, párroco de la parroquia La Merced, de Villa Nueva Esperanza, en el departamento Pellegrini, en el norte de la provincia. Nosotros no podemos caminar, los ojeros sí pueden fumigar no podremos ya ni respirar. Nosotros no podemos caminar, los ojeros si sí pueden fumigar, no podemos ya ni respirar. En esta tierra hermosa que nos dio la vida, buscamos tener paz, amor, techo y comida. Alimentar los sueños, creer en la esperanza, pero al parecer con gritar ya no alcanza. Se imponen las finanzas a nuestro buen vivir, así no hay paz social que puede resistir. Violentos son aquellos que niegan mi existencia, derecho a vivir en paz con mi conciencia. Nosotros no podemos caminar, los ojeros si sí pueden fumigar, no podremos ya ni respirar. Quedaremos sin la tierra, sin la sombra del árbol, sin el canto del río Madre tierra arrasada con extraños cultivos Sembrada de injusticia, sufrimiento y olvido Aún así honramos la vida que nos queda Buscamos adentro resistir como bandera Nunca un pueblo vencido, niñas y niños nos muestran el camino Nosotros no podemos caminar, los ojeros si pueden fumigar No podremos ya ni regresar Respirar Siglos de silencio acalla nuestro grito Algún día será de pie en nuestras plazas Nuestra lengua dirá lo que lleva escondido Abramos nuestros ojos, rompamos nuestros miedos Juntemos los fueguitos y que arda el mundo entero Que todos sepan hoy que hay un pueblo que lucha Aquí en Santiago del Estero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 Informo para Farco, Sergio Raffaelli, de FM La Merced, 93.7, Pozoondo, Santiago del Estero.